11%, azúcar, 2, sí. Manteca, 12%. Es muy hermosa la destrucción de las palabras 7, café, 8%. Tú no has visto la décima edición del diccionario, Smith es Tiene este grosor la, la undécima va a tener este ha subido un 45%. Los resultados... Sí, la revolución se habrá completado cuando el idioma sea perfecto